Bueno, estamos aquí con Patricio, el gerente del Madame, por lo visto habéis tenido que desalojar el club, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es la situación en estos momentos. Fue la situación muy mal, nunca, nunca habíamos vivido esto. Bueno, tuvimos que desalojar eh, todas las chicas que estaban hospedadas, el personal, el cocinero, todo el personal que estaba hospedado, que estaba trabajando ahí, pues eh, de urgente. Tuvimos que desalojar, estuvimos aguantando lo que podamos, pero claro, llegó el fuego a, a tres metros del edificio. Se, se me han muerto perros que tenía y todo. Bueno. Están, los, están los bomberos ahora ahí, eh, tengo yo tomas de agua y tengo la piscina, están cogiendo agua de ahí y de, y de toma del bombero pero claro, nos quedaremos en Figueras hasta que me dejen, este, el edificio está cerrado ahora. Y por lo que dices, el fuego ha llegado ya hasta 3 metros del edificio, ¿no? Por lo sí, tanto, sí, está, sí, es, yo... es bastante virulento, ¿no el fuego? Sí, sí, el fuego, bueno, yo nunca he visto, nunca he visto, el, el fuego anterior que fue en Camp Mine, que afectó Camp Main hace 3 o 4 años, no fue así, fue esto es mucho peor, mucho peor, lo veo fatal. Y el viento encima no ayudará y está todo muy seco, muy seco y pff, corre que increíble, fue muy rápido, muy rápido todo. Pues nada, a desalojar y a esperar, esperemos que no que no vaya más. Que se arregle todo. Pues muchas gracias. Vale, gracias. Doctor.